Manuel Davi, ¿y Nobili. cómo le va, maestro? Bravo. Oh, le dijo Diego. Hola, Manu. Bien presentes. Te estamos oh, te estamos sacando de un asado, Manuel. Eh, no, hacía unos pasados, fue, fue de lonpizas, por suerte, ah. porque vengo un ah. ritmo de carne tremendo y necesitaba parar un poco, así que si estoy en el cumpleaños amigo, estamos acá comiendo, charlando y haciendo lo que extraño tanto cuando estoy tan lejos no hace tanto tiempo. Muy bien, muy bien. Manu, este, este, este es tu segundo día del Padre. Sí. O oh, no. Parece que se cortó justo. ¿Qué, qué empezaba? Que este es tu segundo día del Padre? Es mi segundo día del Padre, el primero bien, fue eh, en, eh, en Estados Unidos. Así ah. que, este, no, no, no fue completo porque, bueno, no estaba, no estaba mi gente, era otra cosa. Sí, y le, sí, sí. le da le da menos bola esta vez lo sentiste más acompañado no sé si de, de, de tu viejo de tus amigos de otros padres eh, sí decimos bueno mis hermanos mi mi viejo nuestros hijos eh, algún que otro amigo también no soy darle mucha bola a la fecha no pero Eh, si es una excusa para juntarse, para comer un buen lechoncito ah, en familia y, ah, ah, y pasarla bien, bienvenido sea. Eh, meteme el día del zurdo narigón y lo pestejo igual. ¿Ah, mira que eh, que la, hay, eh, pero no, no puede emocionarme con este tipo de fechas. Claro, claro, no le das Está bien, está bien. bien. Fabián, ¿vos cómo pasaste tío, el día del padre? ¿Bien? bien la verdad que bien pero tampoco somos de, de darle mucha importancia si pinta juntarnos en, en familia con mi hermano y mi vieja este, mi suegro y qué sé yo lo hacemos pero si no ah. hacemos un domingo tranquilo como hoy que se levante Exacto. cualquiera a la hora que sea y picará lo que hay y se come lo que quedó del otro día o sí lo que venga pero el tema de juntarse pasaba bien en familia y bueno Ese es el objetivo Bueno, ¿cómo estás, Manu? Descansando, eh, reponiéndote, buscando alguna explicación ¿Ya le buscaste todas las explicaciones posibles? A la... Ya, ya la borré las explicaciones, las razones, todo Se me borró todo eh, Ya bastante lo pensé de entrada Me amargué un poco Y después, viste, que se borró ni cuenta nueva eh, claro. no, no puedes tampoco amargarte todas tus vacaciones Porque serviste antes de lo previsto eh, Así que... Es así, ahora disfrutar con tu familia y a poquito empezar a ponerse a, a punto físicamente, porque lo que está por venir va a estar muy, muy bueno. Y... así que esto es corto y no puedes estar amargando de toda tu vida, ¿no? Por, por una, un mal final de temporada. Claro, porque habían tenido una temporada, un arranque de temporada, y una temporada en general que fue espectacular. Sí, sí, fue tremenda. Eh, sobre todo la primera mitad, sería los primeros tres cuartos, eh así todo ganamos 61 partidos eh, una sola vez habíamos ganado más que eso eh, pero después eh, empezamos veníamos decayendo un poco y nos agarró un equipo que jugó mejor que nosotros eh, nos ganó en 6 pero tranquilamente nos podrían haber ganado en 5 no se sé si se acuerdan del partido ese milagroso sí. que ganamos en San Antonio y cuando es así y, ¿qué? O sea, te das la mano y decir me ganaste bien, felicitaciones y suerte en lo que sigue no... Eh, ...no, no hay mucha vuelta que, que darle... ...obviamente desilusionado ...porque creíamos que podíamos hacer una gran chance... ...pero eh, no nos ganaron bien... ...pose pues es que... ...la verdad es que parece un análisis como... Eh, ...cómo por decirlo... ...a ver, como, como muy simple... Y, y, y, ...y frío... ...pero una vez que terminó la serie de ustedes, Manu... ...más allá de la calentura... ...que te habrás tenido vos, tus compañeros... ...y la que por ahí uno como... ...como fanático de ustedes de acá también tenía... Te, te dejó esa sensación Viste, por la gente preguntaba yo, ¿Qué pasó? Viste, viste que la típica ¿Vos que estás con el básquet? ¿qué, ¿Qué pasó con San Antonio? ¿Cómo puede ser? ¿Con los genios que es Ginobis? Y bla, bla, bla Y él, pues, Esta explicación que la abuela Que trataba de darle yo a la gente Como diciéndole mira le ganó Lo agarró un equipo Que estaba en su mejor momento Y lo empomó O sea, le ganó De una manera tan eh, normal De decir mira me agarró un equipo Sí, era, era el uno contra el ocho Pero este equipo jugó tan bien que fue hasta imposible explicar por qué. Exacto, es que es, eh, es en realidad simple. Después podés eh, buscar un millón de razones tácticas, estratégicas que por qué no se defendió así y bueno, pero es es muy largo de explicar y son sí. puede haber muchísimas razones. Pero lo cierto es que el Oeste es muy parejo. Eh, nosotros sí fuimos el uno porque los demás durmieron por por media temporada, nosotros arrancamos tremendos, pero si alas que salió campeón, claro. y nadie lo discute, y es más, todo el mundo dice merecido, en la primera ronda ganó en el séptimo partido, ¿eh? Eh, a Portland. No es que pasó claro. todo así, sí, después le ganó a los Lakers 4-0, que fue tremendo, y se habló ah. mucho, pero en la primera ronda no es fácil, no es, es nada, nada fácil. Y, y bueno, podría haber perdido tranquilamente, ganar un par de partidos así, sufriendo, y también ganando el campeonato. que nosotros podríamos tranquilamente haber estado en la misma situación. Sí. Le ganábamos He hecho, a, a Memphis y después a Oklahoma City le habíamos ganado todo el año, con Dallas no, no, no, nos va bastante bien Así que es así la NBA, eh, pero bueno, a veces pasa que te dan un golpecito de entrada y no, y no puedes ir a ganar a visitante eh, o sea, Manu, vos llevás ya nueve temporadas en la NBA, debutaste en la 2003-2002, tenés más de 630 partidos de fase regular en tu carrera Eh, ¿Esta fue la mejor temporada, el mejor arranque desde que llegaste a, a, a la NBA? Arranque sin duda eh, En el arranque estábamos tremendos eh, Si bien como dije de entrada en esa temporada los primer, De los primeros 15 20 partidos ganamos varios que por ahí no merecíamos eh, Partidos muy cerrados que nos tocaban ganarlos a nosotros Como podía haber tocado ellos Pero eso hizo que ganáramos confianza Y terminamos diciembre y arrancamos en esos 10 puntos en lo individual eh, también fue tu mejor temporada no para mí no fue mi mejor temporada para mí el, eh, el 2008 si exigente, eh, fue más ¿eh? más contundente 2008 eh, dijiste? sí temporada 2007-2008 que después terminé que perdímos final de conferencia con los Lakers que ahí me lesioné el tobillo y eso creo que fue por ahí esta fue más regular claro. eh, sin tantos partidos brillantes eh, pero con menos malos Eh, por ahí en 2008 fue así mucho altibajo, pero viste, fue cuando tuve muchos partidos de 40, sí. eh, fue como más más brillante sería, más notable eh, lo que pasa Manu es que para mí, eh, eh, capaz que vuelvo a vivir diferente, pero eh, para mí esta temporada, con el número 1 a cuesta y demás, fuiste no no es por ponerle los rótulos pero fuiste realmente el jugador franquicia de San Antonio, o sea eh, eso es mucho más notable ahora por el, supongo yo, por la Eh, Cómo decirlo por el, el, el por el, porque por, por la parte de la faceta de Duncan donde ya empieza a descender en su carrera, porque Tony estuvo más o menos, estuvo muy bien, pero estuvo como más no sé, como que sobresaliste vos como opción número uno del equipo al menos en, en ofensiva, más allá de todo lo que hace en el campo de juego. Quizá por eso este Fabián te puede ser una cosa así, yo también, al menos lo que se sí. ve. Sí, sí, sí, eso lo entiendo, entiendo y lo han dicho varias veces. Y, y también que puede ser viste hoy te digo esta respuesta como por ahí en un mes te digo que no si esta fue la, la mejor eh, lo que decís es verdad que es el año en que más líder me sentí en que más eh, con más ascendencia sobre mis compañeros y, sí. y más escuchado y todo eso eso también eh, suma pero por ahí viste tengo en mi memoria unos partidos en el 2008 con qué sé yo que eh, sobre el final de temporada que, que fueron espectaculares que me sentí realmente muy bien Y después tuvimos una mejor carrera de playoff Eso también te queda en la memoria eh, Llegamos ah, a la final de conferencia Perdimos con el Lakers una serie media rara Pero esta vez eh, el hecho de perder en primera ronda Es como que te acaba un poco todo el resto eh, Te digo porque levantaste Uno de tus números de, de, de toda la carrera ¿no? y, y levantaste con relación En esta última temporada eh, Que tuviste 80 partidos de fase regular Y 5 partidos de playoff Levantaste todos los números eh, Que venías arrastrando Eh, en, en tu carrera eh, desde los puntos los minutos este, los puntos en playoff los minutos disputados en playoff mantuviste los porcentajes casi todos son casi todos iguales de tres puntos de dos puntos de un punto los rebotes casi los mismos pero después tenías 15 3 de puntos este, estás casi en 18 eh, jugabas 28 minutos estás casi en 31 en los playoff eh, casi 21 puntos sobre 17 y los minutos son tres o cuatro más o sea a eso la sensación de la que hablábamos con Leo y que la que la hablamos varias veces con Leo es que esta temporada Manu estuvo increíble ¿no? sí fue fue una una como te dije buena muy buena temporada tampoco te voy a decir que que no estuve satisfecho con la forma en que jugué no eh, creo que por ahí si si miras la del 2008 por ahí sí es, esta es un poquito menos pero qué sé eso a los 33 es un poco más difícil también eh el equipo cambia cambia cambia todo claro. así que la verdad que no, de la regular me fui muy muy satisfecho viste además con el uno una claro. eh, temporada que nadie claro. daba dos mangos por nosotros claro. Claro. Eh, porque al último sí se habló mucho de nosotros que éramos candidatos y ahora todo el mundo qué pasó pero si me preguntabas al resto en en septiembre <risa> estaba por empezar éramos candidatos la primera afuera en la primera ronda pero sí, sí te ganó la jugué bien y sí contento pero viste uno la tiene que terminar en junio no no en abril claro, sí, claro. sí bueno bueno eso habla bien de vos que sos obviamente un ganador y que con tu equipo todos y terminar en primera rueda como que te opaca un poco ese número uno y tu buen rendimiento pero eso son verdad este la otra también verdad que el número puesto por el número uno era Lakers Lakers tampoco estuvo fue el dos Una pavada que analizamos con Fabián siempre y que por ahí ahora... No la tirés abajo, O si es una pavada no... deja que no, lo diga no. él solo. Eh, no, ahora que yo te digo que es si una pavada estoy un poco duro, ¿no? <risa> no, no, no, por eso yo soy un tipo que se agrede a sí mismo antes que el resto. ¿no? Entonces, una pavada que hablamos siempre con Fabián, pero que te tenemos a vos que sos uno de los tres protagonistas de la pregunta. Y siempre hablamos, y viene a colación de que finalmente David Nowitzki puede lograr un campeonato, puede ser líder, puede ser MVP, puede ser el, el, la cabeza de una estructura ganadora al fin para su carrera y siempre hablamos de eh, vos, de Nowitzki y de Pau Gasol como los tres mejores jugadores FIBA que están en NBA ¿Cómo lo sentís vos? enfrentándolo ¿Qué opinión tenés acerca de Nowitzki, de Gasol y, y tuya? Porque siempre comparto los tres eh, al menos con Fabián en nuestras charlas filosóficas con respecto a lo que han ganado en sus equipos, lo que han podido hacer, y lo que han podido hacer por sus países, cosa que por ahí es lo que le faltaba a Nowitzki a nivel Alemania, y ahora sí, ganando un título en NBA. ¿Cuál es tu visión? Eh, mirá, que es, es impresionante. Eh, a veces me cuesta aceptarlo porque somos muy rivales, eh, hay mucha pica entre los dos equipos, pero es, es superlativo lo que hacen dentro de una cancha. Eh, dando dando a su equipo lo que necesita en los momentos más importantes o sea que Dallas está abajo eh, o que falta poco tiempo y que se la van a dar a él y que cuando quiere saca el tiro y las chances de que entre son muy altas es muy difícil de defender su altura su forma de tirarse para atrás de dónde saca el tiro es es creo que está en otro nivel eh, hoy por hoy es uno de los mejores eh, cinco o ocho jugadores de la NBA es, es impresionante creo que que eh, con con Alemania no logra mucho porque simplemente es Alemania si si estuviera en otro país un poco con un poco más de talento o, o si hubiese habido una generación como la nuestra eh, otra sería de historia pero creo que, que está a otro nivel eh, el resto sí estamos estamos todos ahí cada uno hace lo que puede Pero él es, es, es realmente una superestresa de la NBA No sé cuánto solestar que tiene eh, Tiene un embutido de la Liga de la Regular Que, es te digo, no es nada fácil de lograr Seguro Ahora un EDP de finales eh, No, es, es, es un grande, realmente Bueno, estamos hablando con Manu Ginobili Y si hace falta nombrarlo Son las 23.27, a las 12 habrá cadena nacional este, eh, Bueno, por el 20 de junio Así que queda muy poquito tiempo Gracias a todos los que se comunican a Bruno Bain que dice Manu Ginóbili al aire con Leo Montero y Fabián Pérez, a la familia Cabaco que te deseaba un gran feliz día del padre, Manu, a eh, Chiche Gornati lo mismo, ahí un oyente, Leo Cordero, dice, lo encontraste, porque vos tuiteaste lo que había puesto yo, retuiteaste mejor dicho y dijiste, si me agarran me van a sacar al aire. Me agarraron, me agarraron. Y pusimos a los mejores defensores. Yo te hago la, la última de mi parte porque ya se nos viene, se nos viene la cadena nacional eh, y es referida a la selección... Ah, no a las 12. ah no falta perdón dije una girada perdón estamos hablando estamos hablando es algo que sea una pre pregunta que requiera treinta minutos no no no no no no no no dije una gracias chico digo gracias sí sí gracias en tu vida dije una respuesta de 30 minutos no no no no no bueno Nunca te se quería puede ser la te quería preguntar a la raíz cuadrada de no eh, metiéndonos en la selección argentina no eh, estás eh, palpando eh... Lo que, lo que está ocurriendo con el equipo lo que está ocurriendo con con este grupo el, el, el, la ansiedad que hay de todos este, por conseguir una entrada por eh, que el equipo empiece a practicar, por verlos a todos en cancha, por lo que se genera con las noticias eh, Sí, eh, algo voy notando de a poco eh, creo que se va a ir potenciando cuando llegue, cuando llegue la hora o, o empiecen los entrenamientos los primeros amistosos Eh, va a estar realmente muy bueno y, y la gente está tan entusiasmada Como estamos nosotros entusiasmados Entonces, digo, Quédate totalmente tranquilo eh, Hace 10 años que no jugamos en casa eh, Yo, bueno, mi último campeonato fue eh, Con un final no muy feliz en lo individual eh, Hace 3 años Así que también tengo mucho entusiasmo Mucha gana de de volver a jugar un picarro and con, con con Fabri O darle la plata a luifa O celebrar o ir al... Vamos a adicionar todos los días juntos, es, es algo que disfrutamos todos mucho y, y, y bueno, buscar la, el, la posición o el, el privilegio de sí. los Juegos Olímpicos en Argentina es fabuloso, así que estamos todos entusiasmados. Nos esperás un segundito que vienen las noticias y, y seguimos, Manu. Dale. Dale, dale estamos con Emanuel Ginóbili, no hace falta decir quién es, Leo Montero del otro lado, noticias. Belén, me, me, ¿te quedás? Ahí está, ahí volvemos, ¿eh? dale. La red informativa Noticias Ahora En Buenos Aires temperatura 15 grados 8 décimos, humedad 95% Cielo nublado Bariloche acelera las tareas de limpieza Hoy se pondrá en marcha la primera jornada solidaria de limpieza con miras a poder recibir al turismo invernal. La temporada de esquí se iniciaría el próximo 25 de junio. Las empresas de micros analizan agregar frecuencias ya que el acceso terrestre está totalmente habilitado. Por su parte el aeropuerto continúa cerrado. Argentina reitera su reclamo por Malvinas. Héctor Timerman realizará la presentación el próximo martes durante la reunión sobre descolonización de la ONU. El canciller viajará mañana, acompañado por representantes de distintos partidos, a tratar lo que definió como una causa nacional que tiene el apoyo de toda América. Sangriento motín en Venezuela. La Guardia Nacional retomó el control de uno de los penales donde el viernes hubo tres muertos y al menos 22 heridos. Como consecuencia del conflicto, 2.500 internos debieron ser trasladados a otras cárceles. La policía militarizada se concentra ahora en retomar el rodeo 2, la segunda cárcel afectada. En Buenos Aires, temperatura 15 grados 8 décimos, humedad 95%, cielo nublado. Radio La Red AM 910. Pasión por la radio. Para escuchar todo Red por Internet. Entra a www.lared.am Tecno Piso Deportivo, marca registrada de Alto Paraná y CRL. Piso oficial de la Confederación Argentina de Básquetbol. Adquirimos en de cuotas. Llámanos al 0342-488-1936 o visitanos en www.altoparanamaderas.com.ar Ellas, que son nuestras madres, hijas, hermanas, tías, sobrinas, amigas o compañeras de trabajo, son mujeres anónimas o reconocidas que se abren paso día a día, intentando hacer de sus derechos una realidad. Nosotros, los hombres, somos parte del problema que las afecta cuando se vieron sus derechos. Mi decisión es acompañarlas. Campaña por los derechos de la mujer. Unicem. www.icwglobal.org Un nuevo concepto en peluquería. En Tribunales, Tucumán 1671, teléfono 53530008. Nos das el pan de la verdadera vida. Celebración de Corpus Christi. Sábado 25 de junio, 15 horas. Catedral de Buenos Aires.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 Pa, pa, pa, pa, pa. Bueno, 23, 34. después de todas las equivocaciones vamos hasta la 0.30, <ríe> estoy perdido, muchachos. Sáquenme, o sea sáquenme de este problema, tanto Ginóbili como Montero, les pido por favor, sáquenme de este lío porque estoy perdido. O sea lo que es un papelón es que yo salga por teléfono ¿no es cierto? y vos estés en la radio a, a modo de, de, de hombre trabajador y no sepa ni el horario hasta que va el programa 0.30 <risa> ni el horario de la tarde es una vergüenza un para, un para eso sal, salí por mail eh, y la verdad la próxima vez voy a salir por mail te pido mil disculpas Manu ¿eh? estás perdonado bebé. ¿dónde está Montero a todo esto? Montero debe estar en, eh, eh, en Córdoba supongo menos, menos, pre menos pregunta a Dios <risa> estoy, en carácter de, estoy en carácter de reposo, Manu este, Estoy con demasiado trabajo, ¿viste? Entonces me hago el vago y le salgo por teléfono a Pérez No, no estoy en ningún lugar especial Mañana tengo tengo cancha, tengo selección argentina de fútbol en River la, Hago la, la presentación, más allá de que hacemos AM en vivo por Telepe Hago la presentación en, del equipo en la cancha, de propiamente dicha, para TNP. Exacto, y vas con Miguel Mateo, va a cantar el himno. Miguel Mateo canta el himno, yo sí. presento a todos los jugadores sí. previamente, ante sí. el ante el estrenduoso seleccionado de Albania, sí. <risa> <risa> seguramente nos ganará 6 a 0, y bueno, tengo que palabras con Macherano, con Tevez, con Messi, y con el Checho Batista, y después de eso, una vez que se canten los himnos, ya los canta Miguel Mateo y arranca el partido. Así sí, que va a estar bueno. cómo mira Sí. ¿Cómo estás con el fútbol, Manu? ¿Te cruzas algún Parece, medio con... de contacto con Messi, con Tevez? Con... ¿Tenés amistad con alguno o con ningún No, no con... con nadie. Con nadie. Con, eh... na con nadie. Los crucé eh, en los Juegos Olímpicos, los saludé ¿Ah? a Messi. No, Tevez nos deja está, te está en el 2004 que no los cruzamos. Eh, así que no, no, no los conozco. Eh... No, no, no, no que que puedo hagamos... decir mucho más al campo... respecto. <risa> no, no, <risa> no, no lo crucé nunca, pero no soy muy hacíamos un eh, un encuentro así tipo Franco Bañato gente que busca gente así, decís, no, Bahía? no no siga no no tengo que irme yo a Rosario Buenos Aires que me queda el... no pero pues en algún lugar combinamos algún, en algún lugar club? combinamos bueno eh, Mira, una cosa así, no pero no no vos. soy muy muy fan del del fútbol obviamente cuando no, a la selección una copa con bueno, la Copa América la voy a mirar o el mundial es político lo miro pero no eh, qué hizo ahora que jugaba River y todo esto, no, no es que estoy muy pendiente de, de lo que pasa. Manu, eh, volvemos a, a, al básquetbol. Eh, ¿Cuándo, a, ahora estás obviamente de vacación, no estás haciendo nada, supongo? Estoy haciendo pesas. Ah, mira. Eh, y esta semana empiezo ya a correr. Eso te iba a poner. Porque tengo, como bien sabes eh, casi 34 años y cada vez cuesta más arrancar después de un receso así que ya no como antes ¿sí? tres semanas antes de la concentración me pongo a correr y llego ahora tengo que darle con este, todo el gasolero ya sí. eh, ah, entonces cuando, cuando entras pero a la a cancha al... lo pasas a nafta el auto eh, a veces ve, ve, ve, ve, tengo un motor 1.6 y me, me cuesta pero no, no ya ahora esta semana empiezo a correr ya eh, se empecé y me dijeron que baje a esperar un poco más por el tema del codo para asegurarme que que se cure totalmente antes de entrar, así que a eso le voy a, a, le voy a poner un poquito en el freezer un rato más. Bueno, eh... Manu, perdón, yo para, para agregar y que la gente también conozca parte de lo que, de, que es un deportista profesional, después de que terminaste con, con la serie de Memphis y terminó, digamos, tu último partido en NBA, ¿cuánto tiempo te tomas de, de descanso total de tu cuerpo? De vacaciones. Habitualmente vos, un yo mes. Me habitualmente un mes. Un mes sin hacer nada eh, especial que no me hacer nada y después sí ya empiezo a hacer un un trabajito Bueno, he metí rehabilitación estoy haciendo un poco de brazos para fortalecer toda la zona de la de la articulación del codo y hago un poco de, de pesas como para no viste no perder todo lo que entrené durante esos ocho nueve meses claro pero claro. sí me tomo un mes entero y ahora ya arranco a comprobar que es la parte menos entretenida, de todo sí. y trato de postergarla un poquito más pero pesa, ¿viste? no no no me molesta es más, me hace bien y, y todo con gusto pero correr me cueste, sobre todo con el frío que hace acá en Bahía y el viento pero bueno, ya ya es hora estamos a... ¿qué estamos? a 20, 20, 20. 20 o sea, en un mes y 10 días arrancamos la televisión, así que tengo que, tengo que llegar bien Eh, bueno, pero en Bahía te pones del lado a que va el viento y te lleva casi corriendo, ah, te va sí, a correr. Sí, sí, Usain Bolt. ¿Sí? Eh, corre a favor del viento. Seguro, seguro. Este, también en el, en el medio tenés tus compromisos. Hay comprom Gracias, también igual. Hay sí, muy lindo, ¿Hay Ignacio, nazo, sí. sí, sí, está todo, está todo muy bien, está todo muy bien en Bahía. Eh, ta también tenés tus compromisos eh, comerciales por un lado que te hemos visto en varios lugares, eh, por suerte, eh que una figura del básquetbol esté en, en los primeros planos, a todos nos viene bien. Y este, también estás con el tema de la cena de la fundación y con la maratón solidaria Así es, eh, la cena la hacemos ahí a mitad de julio en Buenos Aires Con la conducción del estelar eh, Leo Montero y, y la carrera solidaria la vamos a hacer después del preolímpico en Bahía Cuando ya mejore un poco el clima y, y hace un poco de sol Cosa que sea un evento familiar y que a todos le den ganas de... Eh, de venir, así que sí, dos, dos eventos que hacemos y siempre con mucho entusiasmo muchas ganas de, de que las cosas vengan bien y darle una mano también al mismo tiempo Manu la, eh, este, sí, está, vamos a, a hacer el 14 de julio la, la subasta ¿no? para recaudar y todo acá en, en, en Buenos Aires, en el Panamericano con el pelado López también que está cerrado para que lo hagamos juntos de, el pelado SQC que se enganchó de entrada y está todo súper bien Y después la de la, la maratón es el 18 de septiembre después de lo del preolímpico. Exacto. El domingo después de de bueno. lo que sería la final del preolímpico. Así que acá en Bahía eh, vamos a hacer con ¿viste? algo familiar, caminata para el que no le da para correr los 8 kilómetros. Ah, los, los otros corren, premios, eh, sorteos importantes. Vamos a como siempre, hacer un viaje a, a San Antonio con entrada para dos personas, visita al escuario y, y cosas que, que a la gente le, les gusta para que se prendan y bueno, todo lo, el 100% de lo recaudado va, va siempre a alguna entidad de acá, de Bahía, que siempre lo necesita le viene muy bien. Y otra muy buena noticia que te leí el otro día en el Twitter hace poquito fue el lado del estadio en Bahía Blanca. Ajá. Sí, eh, estamos todavía estamos todavía dando, dando vueltas con ese tema, eh... Pero según lo he hablado con con y me, me recontra aseguró que que marcha todo bien, que que sea la primera partida, hasta la primera partida de dinero de de nación eh, ya salió y que en cualquier momento se se licita y se empieza la construcción en unos meses, así que es buenísimo. Eh, muy muy feliz por esto porque es algo importantísimo, eh, primero para la ciudad. Eh, después para el deporte para sí. para un montón de cosas que que que acarrea el hecho de tener un estadio de esa calidad así que feliz y y esperando porque también viste hace cinco o seis años que estamos dando vueltas y y, y no quiero tampoco eh, hacerme demasiadas ilusiones hasta que al menos vea el primeros nadridos ahí ya eh, en Casacabrerá no claro eh, fíjate vos qué importante que es una hora como esa no que no hay en la Argentina estadios eh, cerrados de básquet que, que se, grandes y que se puedan utilizar para para este deporte que por ejemplo el polideportivo que el de Mar del Plata va a quedar para por todos los requerimientos que tiene de, en cuanto a los arreglos y a las obras que hay que realizar va a quedar como muy grande para 8.500 personas eh, es muy difícil traer un, un equipo de NBA ni hablar este, o traer espectáculos de primer nivel eh, a la Argentina eh, si no hay un estadio importante no Sí, no, igual, igual no, no, no va a ser un estadio no, de no, 10.000 no. personas, va a ser de 10.500, creo. Eh, y también te quiero remarcar que no, no es exclusivamente un estadio de básquet. No, no, Eso que es, es muy, tiene que estar muy claro para todos, sobre todo para toda la ciudad y la zona, ¿no? Es algo eh, culturalmente muy importante, socialmente, porque la idea es hacer mucho, mucho hincapié en, en, en la inclusión social, en que la, los chicos practiquen deportes y demás, y también deportivamente. Así que creo que Además de adquirir no sé cuántas fuentes de trabajo Así que creo que es algo que tendría que haber En casi todas las ciudades importantes eh, De a poco eh, La cosa va mejorando Pero bueno, que, que se haga en Bahía Que yo haya podido dar además, no, Para mí es un, un, un, suele, como ganar otro nicho eh, sí. Así que con mucho entusiasmo Y, y tratando de empujar la cosa Eh, me... Leo, ¿lo puedo meter en el basque de vuelta? ¿No te enojas? Sí, no, que, es que yo quería ir a eso justamente, pero dale Le quería preguntar porque obviamente hay muchas incógnitas este, alrededor de, de la selección argentina ¿no? eh, En 10-15 días arranca a, a correr este Luisito Cola, eh, Fabri en la semana que viene va a dar un par de eh, novedades importantes Acerca de, de si juega o no juega, cómo está su salud Qué es lo más importante y lo primero ¿Cómo ves el panorama vos con respecto a, a lo que va a venir, eh, Manu? ¿O si tenés alguna data? Eh, yo lo, lo, lo veo 10 eh, Estamos bien, somos los de siempre, que esperar lo de Fabricio, pero la, los últimos indicios indican que eh, que va a poder tener la posibilidad de, de jugar de nuevo, cuestión de que, que lo anuncie y que se sienta seguro. Eh, el tema más delicado, bah, hay dos temas delicados. Uno es, obviamente, Luis, Luis Escola, que Que es un jugador No, no, clave eh, Primordial Para todas las aspiraciones Que pueda tener la selección Viene de Nada más y nada menos De una Antroscopía En la rodilla Así que Es, es un tema delicado eh, Lo bueno Es que A pesar de, de que Houston eh, a tenido La buena temporada Y que seguramente No quedó muy satisfecho Con eso que se, de, Le permitió Hacerse Esa operación Bien temprano Y, y bueno Que los tiempos De recuperación teóricamente Te cansan Eh Así que todos eh, optimistas en ese aspecto, pero lo segundo es que el tema de los seguros, eh, este, no, con el tema de, de la huelga en la NBA, el lockout, claro. eh, las, las entidades eh, financieras que normalmente eh, aseguran a los jugadores están un poco dubitativas, no sabe bien qué va a pasar, cómo van a ser los salarios, Y bueno, eso es cuestión de, de hablarlo, de ver qué, qué opina el NBA, la selección de jugadores, las federaciones eh, es, es un tema delicado, pero creemos todos que se va a terminar solucionando Muy bien, eh. Manu, en, en, en hablando ¿no de... Acá tengo un amigo, no, un, un amigo tuyo, Leo, que me acota que te cortes el pelo, no sé por qué Un, un, un base, famoso ex, eh, ex base de la selección de la... nacional Uf, ¿E Alejandro, ¿Alejandro Montesquía. ¿Nombre, nombre de pila. <laughs> Eber Juan Ignacio. Juan Igna. Uh, Juan y ocho. ¿Qué <ríe> ah, Juan, Juan Ignacio ocho, sí ese. Está ¿De eh, comida que... conmigo y me acota de atrás. Decirle que, eh, que está buscando mucho bicho electoral eh, en los programas. No me, me, me corta eso decirle que digo yo que me lo voy a cortar como él y que y que no me no me mande tantos mensajes que el último que me mandó gol de Kempes Holanda en el 78. <risa> no, <risa> él, él y yo de envidia, te lo decimos porque ya podemos, <risa> <risa> eh, no podemos, entonces tenemos que criticar de a lo lejos. Así que no le haga palabras, sigan, pa sigan los pasos del más grande de Bahía Blanca que se llama Leandro. <risa> <risa> un monstruo, un monstruo, Leandro un monstruo. <risa> el único que se atrevió a ponerse el pelo, un monstruo. Bueno, Pero... escúchame, Manuel, en esas situaciones de NBA, quiero ir al tema a, de las dos únicas veces que tuviste por firmar tus dos contratos largos con San Antonio. Viste que sí. cuando vienen esos momentos de incertidumbre o de oferta de otro lado, de no haber sido nunca San Antonio, en los momentos de duda, de decir, bueno, me van a querer otra vez, le, la tengo que romper para que me firmen cinco años, para que me firmen tres, para lo que fuere... ¿Dónde te viste jugando, aunque sea por un instante? ¿En qué otra ciudad, en qué otro equipo, por gusto, por placer, por compañeros, por compartir un campo de juego dijiste: mira, si no es de Juan San Antonio me quería fulano de tal? Mira, eh, la primera vez, eh, el único que, con el que realmente consideré y que había chances de ir era Denver. Era Denver no, no por no por eh, que por mi elección, sino porque era el otro equipo que me quería, que tenía chances de firmarme, eh, así que no. no viste, Allá no es no cualquiera puede firmar cualquier jugador viste porque el tope salarial si vos tenés un jugador en ese rol eh, que cobra cierto dinero no vas a contratar a otro caro viste es, es todo un, un tema así que en ese momento era era Denver o San Antonio y mi intención siempre fue quedarme en San Antonio al igual que la última vez eh, yo desde ah. el primer día dije bien claro que que me quería quedar ahí que si sí, me daban lo que yo quería eh, ni siquiera iba al mercado no me interesaba escuchar a nadie Eh, y, y todo parecía muy sí. muy fácil que se iba a dar pero que se vio truncada por el tema de los Juegos Olímpicos de 2008 viste no claro eh, desde el momento que yo decidí jugar un poco así rengo eh, se, se canceló la negociación después tuve una lesión una operación entonces canceló por un año negro medio pero cuando me recuperé cuando empecé a jugar bien de nuevo y, y ellos se convencieron de que estaba otra vez al cien por ciento me dijeron que me querían que me daban lo que dos tres años y el dinero que yo había pedido y listo no no no sentí ninguna necesidad de, de ir al mercado porque no bueno no tenía intención que podía ganar un poquito más un poquito este, un año más ¿no? pero no la verdad que no no me interesaba eh, yo estoy no, bien no. ahí eh, me siento genial me tratan de juntos con con mi mujer estamos bárbaros así que no y no, además no, como además igual. como dijiste hace un rato eh, en el arranque de la nota cada vez más líder del equipo y cada vez más a gusto con eso no con, con un montón de cosas más allá de lo deportivo también dice a veces eh, uno necesita otras otras cosas por allá los 22 o 23 uno quiere nada no, más jugar quiere ganar eh, ahora además de estar en una franquicia que puedo ganar y, y juego eh, lo, lo personal lo el respeto a las, al individuo, ¿no? De, del otro lado es muy importante y, y la relación que yo tengo hoy con, con Pop eh, sobrepasa un poco eh, lo deportivo eh, para mí es muy importante para mi mujer también y, y le amo mucho mejor y no no, no me veía jugando para autoentrenador la verdad ¿Lo mejor y lo peor de Popovich? Eh, lo mejor eh, es el mejor que he visto en se bien ah, lo personal de lo profesional eh, como te dije recién tengo con él una relación espectacular fuera de la cancha eh, de, de, de, te de amistad eh, relación está. personal y ciudad, ciudad, ¿no? es, es el primero que caga pedos y, y, uh -huh. y no tiene ningún problema decirle cualquier barbaridad es a mí y, y siempre los dos sabemos muy bien dejar de lado eh, viste lo que es lo deportivo y lo otro así que desde que el momento que termina la la práctica o el partido eh, ya es, es otra persona y los dos sabemos bien cómo cómo vienen a mano se preocupa mucho por el bienestar, tanto tuyo como de la familia es como Así. que que te trata como una como algo integral no como un deportista no y, y eso no solo a mí sino como te digo para mi mujer que, que venía viste a, a los 21 años de a una sí. realidad <risa> totalmente distinta a un país sí. eh, extraño para nosotros y bueno le hizo sentirse muy bien y cuando tu mujer está bien vos también estás mejor porque es un problema menos y y, y cuando las cosas no va bien esa ayuda si está segura de que quiere estar ahí entonces es como que que facilitó mucho mucho todo eh, lo peor que se llevara no no no no no le noto peor de entrada me costó por por su e intransigencia, por decirlo de algún modo, su poca flexibilidad, eh, pero era a, ra a raíz de, de, de que no nos conocíamos, de que no nos entendíamos del todo, y bueno, a mí me costó, estaba acostumbrado yo a, jugar, a tener un juego más más libre, a que los entrenadores me dejaran crear un poco más y, y tener la pelota y, y equivocarme, mientras él de entrada no no lo no lo entendía y no no estaba de acuerdo así claro. que nuestras problemitas fueron sobre todo los primeros dos años en que no no no cuajábamos del todo bien perfecto, perfecto bueno yo la verdad me quedaría hablando un montón de tiempo más pero ya le robamos un montón de tiempo a Manuel cómo que le jode qué, ¿Qué le jode de la mujer vino por detrás por la ventanita y decirme en dos minutos salgo yo si no venís así que que salga al aire Marianela, señor, la madre de las criaturas. Manuel, te agradezco, espera, espera que le va a poner a Mani, para que le va a poner a Mani, pará, pará. Ah, correcto, correcto, correcto. ¿Palas? Hola, Mani, ¿cómo te va? Leo Montero del otro lado te saluda, yo soy ¿Qué hacen las chicas? <risa> <risa> estábamos esperando un video la mano para soplar la bendita que cumple de años un amigo, así que estábamos esperándolo y pues ah. se está vintando Ahí Mirá, está, no, lo, lo soltamos no vamos entonces. Hacer, al respecto, vamos a dejarlo que vaya a soplar las velitas. Bueno, y no, chicos. Y no, ¿Cómo andan las criaturas? ¿Cómo tú, andan? Bien? ¿Todo bien? Bien, Mani, ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, todo en Ahora disfrutando la noche libre, así que esté con, con amigos. Bueno. bueno, muy bien. Te mandamos un beso enorme. Nos vemos en la, en la fundación. Dentro de poquito, vale. Nos vemos en la fundación. De un beso ahí, grande, chicos. Chao, chao, bueno, Mani. Feliz día para los padres. Gracias, Hola. gracias. gracias una bueno, vez bueno, no, no que tenga la última palabra esa porque la tiene en casa no, no la va a tener también en la radio la tienen siempre no, no, Manu ya, en la, todas la, las casas la radio la última palabra la por adviento. eso despediste vos con algo como para quedar arriba te, se despide Sinóvil y va ¿viste? como para que <risa> <risa> como para que no tenga la última palabra Manu te agradecemos mucho sabes que te queremos te apreciamos te admiramos y y todo lo que haces este no solo por el básquetbol sino a nivel Eh, siempre te tomamos a nivel ejemplo de deportista Si bien muchos no quieren ser ejemplo de deportista Realmente es un orgullo Que Argentina tenga un deportista Con todo lo que eso significa Seguro. Con todas las letras como vos lo, lo pensamos, te lo decimos siempre Y estamos agradecidos de que año a año Respondas con, con tu inteligencia Dentro y fuera de la cancha Con, tu, con tus actitudes a, a, a, a, a eso tan utópico a veces Pero que en el caso tuyo es realidad Bueno Muchas gracias, Leo. Eh, no tengo mucho que agregar, eh, simplemente que, que lo aprecio mucho. Y a Gaseo, que nunca se lo digo, pero que eh, salgo siempre en el programa cuando me llaman y todo eso porque realmente aprecio mucho lo que hacen por el básquet, sé que le ponen mucho huevo, mucho pulmón, eh, siendo a toda la ciudad del país en eh, programa de, de radio, ahora todos los días, eh, en este por, por la red y... Y todo lo que tratan de hacer por el básquet, que, que nos viene realmente muy bien a todos, así que un abrazo también para vos, Gachito, y gracias, todos que, los que te siguen siempre. Dale, gracias, Manu, gracias por responder vos también, ¿eh? Un abrazo. Dale, gracias, Manu. Chao, chao. Ahí está, chao, chao. Un beso. Bueno.